MUNDOFONÍAS fonías Thank you. Os pues damos la bienvenida a Mundofonías, una nueva edición de este programa que navega por las músicas más maravillosas del planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 23 emisoras en todo el mundo. Son 23, la semana pasada eran 22, así que saludamos a la nueva emisora que a partir de esta semana se dispone a emitir los programas de Mundofonías. Muchos cumprimentos para os nosos ouvintes de Radio Zero de Lisboa. Muchos saludos para los oyentes de Radio Zero de Lisboa, a partir de ahora también sintonizando Mondofonías en esa interesante propuesta radiofónica. Y en este mes de marzo, como todos los meses, elegimos a los favoritos del mes. Son tres discos que han sonado recientemente, generalmente el mes anterior, y que están entre los tres que más... Emoción y placer nos han proporcionado. El primero de ellos, no es que vayan en orden según están sonando, sino que son tres igualmente favoritos, es el de Joe Driscoll y Sekou Cuyate un rapero neoyorquino, un intérprete de Cora de Guinea, firman este disco titulado Falla conjuntamente. Ellos se conocieron en un festival en Francia y desde luego una interesante conexión se estableció allí. La canción que hemos escuchado se titula Lady, con ella hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Y otro de los discos favoritos para este mes de marzo, de los discos que hemos estrenado en el mes pasado, el mes de febrero, es el disco de Artus, desde Gascuña. Ellos son Artus, anteriormente familia Artus, y ahora pues solamente Artus con su nuevo disco. Llamado igual que ellos, Artus, un disco inspirado en poemas psicodélicos y leyendas de Las Landas, una obra de Bernard Menciet, y desde luego les ha inspirado muy bien música que nos gusta mucho, como este tema que oíamos, Los soldados de Wellington, El soldado de Wellington. Curiosamente, los tres discos que estamos escuchando en estos primeros minutos en Mundofonías son los favoritos de marzo. Discos estrenados en el programa durante el mes anterior, el mes de febrero, pues han sido publicados respectivamente en Estados Unidos, en el sur de Francia y, el siguiente, en Rusia. Así que hemos hecho un eje, yo no sé si del bien o del mal, por lo menos musicalmente bastante bueno, porque nos vamos a quedar ahora con Ana Hoffman, una intérprete de música sefardí. Es el legado de los judíos de la península ibérica que fueron expulsados y que establecieron su diáspora principalmente por el Mediterráneo, el norte de África, el Mediterráneo Oriental ella publica su disco Juego de Siempre con un grupo llamado Romancero Sefardí, el grupo que le acompaña con excelentes músicos este disco viene desde Rusia, editado por el sello Skettish Music, sello como veis en las últimas ediciones de Mundofonías altamente recomendable y recordamos, los tres discos favoritos de Mundofonías en marzo Joe Driscoll y Seku Kuyate con su disco Falla, Artus desde Gascuña con el disco homónimo y Anna Hoffman con Juego de Siempre. Escuchamos esta pieza, Una muchacha en Selanica. ¿Qué programa hay programa y en la radio que es el que a ti te entretiene Pues monodfonía tiene que ser Pues vaya fácil que es Y a vez Vos Bútorok, lemez játszó, szíva, vágy egy lemez, rádobott a perszínű, rúzsnyomok, maradnak pár percig, és elkenődnek aztán... Hey! Hoy vemos al grupo húngaro Bohemian Betiars, un grupo que está de gira por España en varios lugares, en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid y Bilbao, con motivo de la gira de presentación del festival y boga Summer Festival. Actúan en Barcelona el día 11, en Valencia el 12, en Zaragoza el 13, en Madrid, acompañados además por el grupo Suindigentes el día 14 y en Bilbao el día 15 de marzo. Como decimos, será en la gira de presentación del festival Iboga Summer Festival, un festival además en la Comunidad Valenciana al pie de playa, o sea, un gustazo de festival. Festival del cual el año pasado ya Mundo Fonías fue medio colaborador y seguimos colaborando con la buena música. Por cierto, al final de esta canción de los Bohemian Betjards se oía algo así como cha cha cha, pues bueno, aquí va el cha cha cha en Lisboa de Misia. Cha, cha, cha. Xaxaxaxa em Lisboa Virou fadista, passou na Madragoa Fez bairrista Andou nas ruas pela Moirama E fez das suas nos becos da Alfama Depois pegou numa guitarra E até cantou o menor numa barra Andou todo empruado pelos salões Depois foi ao mercado Para a vozinha dos limões, e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser chá chá chá. A em Lisboa virou fadista, passou na Madragoa, fez-se vai arresta, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos de Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra, andou todo emproado, poça pelos salões, depois foi ao mercado. Vai ver a dos limões e agora Vai-se embora e até chora Para ficar por cá Coitado, já deu enfado, não quer ser Coitado, já deu enfado, não quer ser Coitado, já deu enfado, não quer ser, Coitado, enfado, não quer ser. Xa xa xa Ai, descul... desculpem, onde é que estão todos? Três, quatro Xa xa, xa. xa. Pues ahí teníamos a Misia, esta cantante, esta cantora portuguesa, que en estos últimos tiempos está con su nuevo disco delicatessen Café Concerto un disco que se edita en estos días en España aunque recordamos, en ¿eh? Mundofonías ya lo estrenamos en octubre sí, efectivamente, en octubre del año pasado es decir, hace ya, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo cinco meses, casi medio añito bueno, pues Misia vuelve a, al centro de la península a tierras españolas para actuar el día 14 en Segovia, el día 21 en Getafe Y esta pieza que hemos escuchado es la que presentaba su nuevo disco originalmente, ya la conocíamos aquí en Mundofonías, es el xa, xa, xa en Lisboa, en la cual se hace acompañar de otros interesantes portugueses, el grupo Melech Mejaya. Que además en su disco anterior contaron con Misia y que ahora mismo acaban de sacar un nuevo disco llamado Gente extraña. Ellos son Melech Mejaya y en esta canción además cuentan con la voz maravillosa de Amelia Mushe. <música> Să vă Oíamos Querubín Barbudo, uno de los temas del nuevo disco de melej Mejaya. El disco Gente extraña y oíamos además la voz de Amelia Mushe, esta magnífica compositora y cantante portuguesa que aportaba aquí su voz excepcional. Y también la letra. Melec Mejaya, que por cierto van a estar presentando este nuevo disco en Madrid el día 29 de marzo. Y nuestros oyentes portugueses de Radio Zero, la nueva emisora que se incorpora, a emitir mundofonías, pues bueno no os quejaréis, la cantidad de música portuguesa, la verdad es que no ha sido premeditado simplemente es por la calidad y el interés de las propuestas que nos suelen llegar desde este país querido y hermano de Portugal, y vamos a seguir precisamente enlazando un poquito estas músicas, nos vamos ahora con un proyecto llamado Mano Cuarteto también viene desde Portugal y en él participa pues uno de los componentes de Mejaya concretamente el guitarrista André Santos Ahí teníamos al mano Cuarteto, desde Portugal, este grupo formado por el guitarrista Andrés Santos, componente de Melec quien escuchábamos antes, el pianista Nuno Tavares, el contrabajista Oscar Torres y el percusionista Carlos Milomens pues seguimos revisando discos hechos en la península ibérica, aunque en este caso con un toque polaco. El toque polaco lo pone el grupo Croque y el proyecto es Feten Feten, ese dúo formado por Diego Galaz y por Jorge Arribas, que presentan muy recientemente su nuevo disco, Bailables. Vamos a escuchar el tema He visto un oso en los Cárpatos.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 Pues continuamos en Mundofonías. Ahora nos hemos ido con una novedad discográfica que saldrá publicada próximamente. Se trata de la Rough Guide to Latin Rare Groove, es decir, la guía Rough al ritmo latino raro, extraño, rarezas. Y cosas curiosas las que se incorporan a este recopilatorio que saldrá publicado dentro de no mucho, concretamente el 24 de marzo. Y lo que hemos oído llega desde Venezuela. Se trataba de Federico y su combo latino con esta pieza Todo el Mundo. Pues seguimos con otra recopilación de este sello World Music Network que tiene cosas muy interesantes por ejemplo, la nueva guía al blues africano una guía que busca sonidos del blues en música africana actual en toda África, por ejemplo la música de Nuru nyang balo nyang balo bahna nyang balo nyang balo sarna la kontino commo alliadi sarbaler na te na waramano sala male mahabaikum sala male hababikum moulay ibayman moum kampo way nyang ba nyang ba lo boram na borom xol yi di wax fi ne xam len ni fo meuna neex ci buniyawo wax sax ne xam Fo mantené ci duniya, wa xul ni ne ko bark la wa fiin, riba defu wax lu baax, dox sa tang lu baax defu riba Ni bokay doxolé fo jublu xali ye, xamna te am Nyang gul aati do Nyang ba babikun sala male marka babikun ibrahim mama ibrahim ibrahim yang ba la kuy rabbi ñemel xifa massa magamuna fetalu ñepp di tamu kuy rabbi ñemel xifa massa magamuna fetalu tamu ku Bago luba, hanggang kapuwa. Deletang guwa, mo tom ka mo guwa. Nyang balo Hoy vemos a Nuru Kane desde Senegal con ese tema Niang Balo. A mí me encanta personalmente y es un tema incluido dentro de The Road Guide to African Blues, una recopilación que va a ser editada el día 28 de abril del sello World Music Network. Otras de esas Rough Guides es la dedicada a la música celta, el volumen 2, de él oímos Alice Carroll con John Doyle. Carroll es violinista y John Doyle es guitarrista. Hoy tres piezas en este mismo tema incluido dentro de The Rough Guide to Celtic Music, el volumen 2. Un volumen que saldrá editado el 29 de abril de este año 2014 y que ya os avanzamos aquí en Mundofonías y que como muchas veces suele ser habitual en esta serie de Rough Guides del sello World Music Network, viene acompañado de un disco adicional, en este caso un muy interesante disco de un grupo de Cornualles, el grupo Dalda, con el cual nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, por aquí estamos Aracel y Juan Antonio Vázquez, nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio nos tenéis también en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición. Salud. sing you eight